¿Cuánto falta para llegar, mami? Ya casi llegamos, mi amor. Pasamos dos pueblitos más y llegamos. Ay, no puede ser. ¿Dónde dejé el teléfono? Ay, ay. Bueno, ¿cómo estás, amiga? Claro que sí, te lo paso por mensaje. No te distraigas. Tu vida y la de los otros no está en el teléfono. Está en el volante. SCT. Gobierno de la República.